Saludos amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la emisión de Contacto Sur, correspondiente a hoy lunes 28 de marzo del 2016, luego de haber disfrutado de la Semana Santa. Saludamos a todos los oyentes, público, que sigue la señal de Contacto Sur. Estamos preparados para compartir con ustedes las noticias más destacadas. El Papa Francisco pidió por la paz en el mundo y recomienda diálogo en Venezuela. En el sur de Venezuela continúa la preocupación por la violencia en la zona de Tumeremos, zona donde se cumplen 21 días luego de la masacre de varios mineros. En Cuba se cumplieron ya 26 años de las ilegales transmisiones hacia Cuba por Televisión Martí. Iniciamos con noticias desde el Vaticano. El Papa Francisco, en su misa del Día de la Resurrección, pidió paz por el mundo, pero se dedicó a comentar sobre eh, Venezuela. Pidió diálogo eh, entre los actores que viven en el país. Durante su discurso, el pontífice recordó la situación en Venezuela y pidió el diálogo y colaboración en este país para que se trabaje por el bien común. Dijo el Papa, es necesario impulsar la cultura del encuentro, de la justicia y del respeto y lo único que se puede asegurar es el bienestar espiritual y material de los ciudadanos. De igual manera, condenó el rechazo quienes podrían ofrecer hospitalidad y ayuda a los migrantes y refugiados que huyen de la guerra. Radio Vaticano informó sobre este tema y también sobre otros aspectos que el Papa Francisco comentó y emprender la construcción de una sociedad fraterna un intercambio fecundo entre pueblos y culturas deseo para las zonas de la cuenca del Mediterráneo y de Medio Oriente en particular en Irak, Yemen y Libia como también la convivencia pacífica entre israelíes y palestinos en Tierra Santa a través de un compromiso cotidiano de trabajar en la construcción de los cimientos de esa paz también rezó por una solución definitiva de la guerra en Ucrania Y para que el Señor de la Vida avive nuestra cercanía a las víctimas del terrorismo, esa forma ciega y brutal de violencia que nos cesa de derramar sangre inocente en diferentes partes del mundo. Con un pensamiento particular puesto en Burundí, Mozambique, la República Democrática del Congo y en el Sudán del Sur, el Obispo de Roma elevó una plegaria para que el Señor lleve a buen término las perspectivas de paz en África y deseo asimismo que el mensaje pascual se proyecte también sobre el pueblo venezolano, en las difíciles condiciones en las que vive, así como sobre los que tienen en sus manos el destino del país para que se trabaje en posa del bien común buscando formas de diálogo y colaboración entre todos. Con los hermanos y hermanas emigrantes y refugiados que huyen de la guerra, el hambre, la pobreza y la injusticia social en su corazón el obispo de Roma deseo que la próxima cumbre mundial humanitaria no deje de poner en el centro a la persona humana. También la tierra, nuestra casa común, maltratada y vilipendeada por una explotación ávida de ganancias estuvo en el mensaje del papa de este 2016 con una particular mención a las zonas afectadas por los cambios climáticos que en ocasiones provoca sequía o inundaciones con las consiguientes crisis alimentarias por último a todos los que han perdido toda esperanza y el gusto de vivir a los ancianos abrumados que en la soledad sienten perder vigor a los jóvenes a quienes parece faltarles el futuro el vicario de Cristo proclamó la esperanza del mensaje que nos da Jesús resucitado mira, hago nuevas todas las cosas, al que tenga sed, yo le daré de la fuente del agua de la vida gratuitamente que este mensaje consolador de Jesús nos ayude a todos nosotros a reanudar con mayor vigor la construcción de caminos de reconciliación con Dios y con los hermanos Y el Papa también se refirió a lo ocurrido en las últimas horas en Pakistán. Como se ha venido informando, 72 muertos y y 359 heridos deja un atentado suicida en Pakistán. Al menos 72 personas, incluyendo varios niños, murieron en un atentado suicida perpetrado en la noche de este domingo por un grupo talibán en un parque de la ciudad de Lahore, al este de Pakistán, donde cristianos celebraban la Pascua. Se ha considerado esto un atentado contra grupos cristianos. Dijo, hemos perpetrado el ataque de Lahore y los cristianos eran nuestro objetivo. Dijo por teléfono a la agencia francesa de prensa, uno de los líderes y portavoz de una de las facciones responsables de este atentado. El Papa Francisco condenó este atentado, estas muertes, que iban dirigidas especialmente a grupos cristianos. Y vamos a tener información desde el desde el estado Bolívar, allí se cumplen ya 21 días de de una masacre, como se ha venido informando a nivel internacional, se ubicaron varios cuerpos el pasado eh, 4 de marzo y hay una investigación abierta. Según las primeras investigaciones se habla de una guerra entre grupos y bandas criminales en las zonas por el control del oro. Adriana Tobar, la periodista de Fe y Alegría en Venezuela, viajó 200 kilómetros para estar en el pueblo de Tumeremo, lugar y centro de la noticia. Un lugar, por cierto, tomado por bandas criminales. Adriana Tobar está en los estudios de Aler Satelital. Adriana, ¿cómo estás? Buen día, buen día, Javier. Bien, acá en vivo y al aire. Eh, para América Latina, viajaste 200 kilómetros uh -huh. para ir a Tumeremo. Han pasado 21 días. Pareciera que el tema desaparece. ¿Qué podemos decirle a la audiencia de América? ¿Qué pasa allí en Tumeremo? Sí, bueno, el tema quizás eh, el pico de la ola para muchos desaparece, pero las familias sobre todo de, de estos 17 muertos confirmados eh, pues permanece el duelo, ¿no? Eh, una Semana Santa definitivamente bañada por la tristeza, hubo familias, por ejemplo, que se quedaron sin dos y tres de sus miembros, ¿no? Entre, entre pues esta lamentable masacre una investigación que como dices tú continúa, para esta semana se espera eh, pues información sobre la, digamos, el proceso legal de los cinco detenidos que hasta ahora hay por este caso por otra parte se espera mañana martes también eh, la comparecencia del gobernador de Bolívar Francisco Rangel Gómez en la Asamblea Nacional para pues dar también eh, su versión y responder a las preguntas que tengan los diputados de esta comisión que investiga también la muerte de estos 17 mineros, 15 hombres, dos mujeres, una de ellas embarazada, eh, pues que fallecieron el 4 de marzo, ya Javier. Adriana, usted estuvo allí en el lugar de los acontecimientos. ¿Hay guerra por el oro en esta zona? Definitivamente sí. Hay guerra por el oro, hay... Eh, muchos dicen un nuevo tipo de esclavitud porque es una zona donde eh, pues hay muy poco empleo el empleo que hay pues no es muy digamos no es muy bien remunerado en un lugar donde todo prácticamente se compra y se vende a precio de oro entonces eh, como como dice la gente en Tumeremo aquí todos de alguna manera somos mineros ¿no? a veces cuando uno le dicen el minero asocia eh, básicamente a la persona que extrae el oro pero también en estas minas hay desde personas que venden comida, mujeres que que cocinan, gente que vende ropa, eh, bodegas, todo un comercio asociado y pues es una actividad que definitivamente eh, baña todo lamentablemente también por lucrativa eh, pues hay bandas que tienen controlada la extracción en las minas, esta banda por ejemplo la del topo que es digamos la dominante hasta ahora tiene el control de por lo menos ocho, nueve minas en la zona de Tumeremo, hay otras pequeñas bandas, se habla de bandas emergentes y que producto también justamente de eso es que se se lleva a cabo esta lamentable masacre que importante también hacer la salvedad, ciertamente y y, y así como lo dice la investigación del Ministerio Público, lo confirma también los testimonios de los habitantes de Tumeremo, eh, se produce por el control de las minas, pero más allá de eso, es una zona que está fuertemente militarizada, donde hay cuerpos de seguridad que de alguna manera permiten que estos grupos armados operen. Allá gobiernan los grupos criminales. Así es. Dicho por la gente, incluso eh, durante la protesta, los días que que duró la protesta, se Eh, por ejemplo hubo eh, en, en las noticias que quizás no no salen había una entre comillas paro del sector comercio apoyando la protesta de los familiares pero lo que pasaba es que los comerciantes estaban siendo obligados a cerrar eh, sus negocios por estos grupos armados finalmente adriana el daño ecológico de la explotación minera en la zona así es bueno como en toda la de, como en todas las demás zonas no en eh, incluso decía la fiscal general de la República Luis Ortega Díaz que se iba a, pues a, se van a pedir medidas para poder preservar la naturaleza. Sin embargo, esta es una actividad que tiene pues años y años y pues muchos lo que muchos dicen también los ambientalistas ya los daños de alguna manera pues son irreparables. Importante que en este momento se aproveche para poner fin a eh, la minería ilegal, poner fin a la devastación también del ambiente y sobre todo poner fin a esta violencia que ya eh, se ha generalizado en la zona. Gracias a nuestra compañera Adriana Tobar, periodista de la red de Fe y Alegría en Venezuela. Estuvo allí, en la zona de Tumeremo, investigando esta masacre. Ella le está haciendo seguimiento al tema y estén pendientes en de más emisiones, porque el tema no se ha cerrado. Seguimos con más noticias en Contacto Sur. Ahora vamos a Cuba. Allí este domingo se cumplieron 28 años de las ilegales transmisiones hacia Cuba por la Televisión Martí ustedes recuerdan Radio Martí Televisión Martí, señales que se generaban desde los Estados Unidos hasta Cuba la pregunta es Barack Obama y el gobierno hablaron de este tema vamos con Pedro Martínez Pérez de Radio Habana Cuba este domingo 27 de marzo se cumplieron 26 años de las ilegales transmisiones hacia Cuba de la Televisión Martí, algo de lo cual no habló durante su reciente visita a la Habana el presidente estadounidense Barack Obama, quien sin embargo citó en varias ocasiones algunos pensamientos del apóstol de la independencia cubana. Pero el uso del nombre de José Martí en la guerra de Estados Unidos contra Cuba en este ámbito comenzó el 20 de mayo de 1985 con la creación de la Radio Martí, emite desde la ciudad de Miami, al igual que la televisión, una programación de 24 horas destinada a desestabilizar a Cuba y le cuesta millones de dólares anuales a los contribuyentes del vecino del norte. José Martí vivió y trabajó durante casi 15 años en los Estados Unidos, donde fundó en 1892 el periódico Patria y el Partido Revolucionario Cubano, para lograr la independencia de Cuba y auxiliar y fomentar la de Puerto Rico. Viví en el monstruo y le conozco las entrañas, y mi onda es la de David, dijo José Martí en su carta al amigo mexicano Manuel Mercado, el 18 de mayo de 1895, en la víspera de su caída en Dos Ríos, en el oriente de Cuba. En esa misiva, considerada el testamento político del apóstol, revela José Martí que el sentido de su lucha era el de lograr a tiempo la independencia de Cuba y evitar con ello que Estados Unidos se extendiera por las Antillas y cayera con esa fuerza más sobre nuestras tierras de América. Del pensamiento antiimperialista de José Martín no habló en La Habana el presidente Barack Obama, quien tampoco se refirió a la gravísima ofensa proferida a la memoria del apóstol por los gobiernos de Estados Unidos al crear y financiar hasta el día de hoy como basamento de la guerra radial y televisiva contra Cuba, las mal llamadas radio y televisión Maltí, que violan no sólo la soberanía cubana, sino también las normas de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Para leer Contacto Sur y desde Radio Habana Cuba, les habló Pedro Martínez Pírez. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Muchas gracias por la sintonía. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde un mundo.